Un tema que venimos siguiendo en Informativo Farco y que esta mañana hablábamos de la marcha que se realizó ayer a más de 20 días de la desaparición del joven Franco Casco. Finalmente, esta mañana se conoció la noticia de que su familia pudo corroborar que el cuerpo hallado ayer en el río Paraná era el de este joven de 20 años del cual se denuncia la violencia policial porque la última vez que se lo vio fue en una comisaría de la ciudad de Rosario. estamos en comunicación con Informativo Farco, con Gabriel Ganón, el defensor general de la provincia de Santa Fe, para hablar sobre este tema. Buen día, Ganón, Flavia Campeis, lo saluda. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Eh, queremos saber cuál es la última noticia que hay sobre este caso. Sabemos que fue hallado un cuerpo de un joven en el río Paraná. Bueno, aparentemente el, el cuerpo <coughs> se a... El cuerpo de Franco, eh, esta triste noticia, la verdad que ha como nos ha conmovido muchísimo a todos, sobre todo porque desde hace mucho tiempo la familia, las organizaciones sociales que acompañan a, a, a Elsa estaban reclamando que Franco aparezca con vida y bueno, aparentemente el, el peor resultado nos es estamos encontrando hoy Y además poniendo en una cadena de, de complicidades y, y, y de negligencias judiciales y políticas que a uno lo, lo preocupan porque evidentemente el, el escenario de, de terror eh, es, es, es, es tremendo. Eh, y digo esto porque ayer a la mañana cuando esta noticia alcanzó... Eh, los medios nacionales, el secretario Ignacio Del Vecchio, de control de la Fuerza de Seguridad, decía que el fiscal había recibido testimonios y eh, convalidaba la recepción de testimonios que habían visto a Franco Bagarre desnudo, pidiendo comida, el domingo buscado por las calles de Rosario. O sea que, y a eh, uno de esto le traía la memoria el proceso de desapariciones recientes en de democracia, como el de Jorge Julio López, donde falsamente no se cansaban de llamar a la a, a, y de dejar que habían visto a López allá, que habían visto a Julio López acá, y lo cierto es que Julio López, eh, porque Julio López sigue desaparecido, y lo mismo lo hicieron con Franco, y además uno se escandalizaba ayer cuando escuchaba en los medios públicos al fiscal a cargo de la de la causa lo mapanó no, diciendo y llenándose la boca que él no encontraba ninguna irregularidad y, y que su hipótesis de trabajo no estaba imputada a la policía, eh, pero lo cierto y los hechos lo demostraban es que Franco estuvo detenido en la comisaría, que fue ingresado con un nombre falso, que se le armó una causa por atentado de resistencia a la autoridad y que de, la última vez que se dio con vida fue dentro de una comisaría. Este, y que aparezca ahora muerto me parece que pone en negro sobre blanco eh, cuál fue el comportamiento de la policía en relación a estos hechos, y que esto es claramente una desaparición forzada de personas, a partir, como lo hemos denunciado con las familias. A partir del hallazgo de, del cuerpo de este joven, y que la familia ya lo ha reconocido en el día de hoy, se hizo una primera autopsia por parte del Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario. Allí decían que no presentaba proyectiles de arma de fuego ni otro tipo de lesiones. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Me parece que se está preparando el terreno para para, para cubrir el comportamiento terrorífico de la Comisión de delito de lesa humanidad y la fuerza de seguridad, porque todos sabemos, y esto es parte de la triste historia de la dictadura, que a quienes tiraban en los vuelos de la muerte sobre el río de la plata tampoco les quebraban el cráneo, ni le cerraban los brazos ni le metían tiros, sino que directamente los tiraban al, al río eh, y además otra cosa que a mí me llama la atención eh, que el médico forense estos médicos forenses forense o a mí me, me provoca, por lo menos sospecha que no haya tomado muestras de la garganta de, de Franco para mandar a examinar a anatomopatología cuando él sabe que en un caso como este lo tiene que hacer y no lo hizo que en Recordamos que en las imágenes que la madre de Franco pudo ver De las fotografías es que estaban en la comisaría séptima Donde él estuvo alojado por unas horas El último día que se lo vio El joven figuraba con algunas lesiones Así es, así es El joven figuraba con lesiones uh -huh. este, Pero bueno este, La triste re realidad es que Las autoridades provinciales durante todo el tiempo, políticas y judiciales, lo que hicieron fue dejar correr el reloj eh, para que la, las pruebas que pudieran existir de que era lo que había pasado, eh, desaparezcan, lo cual es gravísimo. ¿Cómo sigue la investigación? ¿Va a haber una reautopsia? Eh, aparentemente va a haber una nueva autopsia. Nosotros seguimos reclamando que, que como esta causa se trata de una desaparición eh, forzada de personas, que intervenga eh, la justicia federal, porque es lo que corresponde en este tipo de, de casos. Ganón, le agradecemos gracias. muchísimo. No, gracias a ustedes por haber llamado. Hasta luego. Estábamos Hasta luego. hablando con Gabriel Ganón, defensor general de la provincia de Santa Fe.